Continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1. Este fin de semana hubo una importante cumbre patagónica en la ciudad de Bariloche, en el, en el sur de nuestro país, eh, donde la oposición se reunió eh, para analizar lo que tiene que ver con eh, puntualmente cierta animosidad que se ve y es totalmente palpable por parte del de gobierno de Mauricio Macri, sobre todo a esta región, eh, a la región de la Patagonia. Para hablar acerca de lo que sucedió durante el fin de semana, tenemos comunicación telefónica en este momento con el diputado provincial por el PJ, Espartaco Marín. Espartaco, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, te saluda. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo va? Bien, un, un placer. Eh, ¿Qué nos podés contar de la cumbre patagónica y, y, y bueno cómo, cómo lo viviste personalmente? Eh, Mira, la verdad es que lo, lo viví... Lo vivimos en realidad entre uh -huh. todos los legisladores, este, concejales, militantes también de, del sur de nuestro país, este, con... Con bastante, con bastante preocupación, digamos, ¿no? Creo que este, este gobierno viene tomando decisiones casi todas de manera unilateral porque no avanza con leyes sino con decretos y decretos que en algunos casos modifican leyes, como en el caso de las asignaciones familiares, que claramente traen un perjuicio frente a, a, a derechos que hemos conquistado desde la región, como son las asignaciones familiares, pero te podría decir eh, la quita de subsidio a las tarifas del gas, que en la región nuestra se siente mucho más que en, otros, que en otras regiones, como te puedo decir el diferencial de las naftas y el gasoil, que cada vez más se viene talando de parte del gobierno nacional, como te puedo decir de la preocupación que existe de jubilados por el plus patagónico que cobran como zona austral, que es nada más y nada menos que el 40%, que lo cobran jubilados, los cobran pensionados no contributivos y los cobran los veteranos de Malvinas. Y todas estas medidas que repercuten en el bolsillo de, de muchos ciudadanos de, de nuestro sur argentino claramente nos unen para tratar de, dentro de los canales democráticos como corresponde, eh, poder revertir esta situación. Por eso se citó a una sesión el martes pasado para derogar el decreto de asignaciones familiares y no se logró el quórum, pero llamativamente no se logró el quórum, y hubo legisladores nacionales, fundamentalmente de nuestra provincia, que repudiaron el decreto de Macri, hasta presentaron proyectos de resolución, repudiando la derogación de las asignaciones familiares, y donde se tenían que haber sentado para hacerlo, que es donde corresponde, que es en el recinto, bueno, no estuvieron. Entonces me parece que este juego de, eh, hago anuncios por los medios, pero cuando tengo la responsabilidad de modificar la, La, el decreto no lo hago bueno, me parece que hay que aclararlo y, y bueno, nos sirvió como para unirnos todos y ver dentro, repito de los canales democráticos que existen cómo podemos frenar estos Estos, estas iniciativas que van en el desmedro de nuestra región. Uh -huh. Espartaco, estaba leyendo eh, declaraciones tuyas, ¿no? después de, de este encuentro en la Patagonia, eh, uh -huh. donde mencionabas por ahí la palabra animosidad, ¿no? cuando uno dice animosidad entiende que eh, puede haber algo personal, pero además de lo personal que puede tener Macri con la región, eh, ¿se, se eh, prevé o se puede ver que haya otro tipo de intereses? No, yo digo animosidad política, eh, no, no, no personal. No personal. No, no, no. Animosidad política porque claramente en la, Pampa, en, en, la, en la Patagonia a Macri no le fue bien a la elección. Uh -huh. En el 15 y en el 17, digamos, ¿no? Eh, por más de que en el 15 en la Pampa haya ganado y haya algún presidente del Cambio que me lo recuerde, el Balotage, bueno, también es cierto este, que en el, en el 17 nosotros logramos ganar la elección. Eh, por pocos votos, como quieran. Pero, pero ganamos y revertimos la elección. Y en el resto de las provincias del sur, a Macri no le ha ido bien. Y, y además ha prometido iniciativas para la región que nunca se consolidaron. Así como hubo un anuncio del Plan Belgrano para el Norte del País que quedó en anuncio, en La Pampa se convocó a las provincias a llevar iniciativas para el Plan Patagonia, no sé si ustedes se recuerdan, donde La Pampa presentó sus proyectos, se anunciaron cifras millonarias de financiamiento de parte de Nación y no hay una sola obra para la región este, que se haya iniciado, digamos. ¿no? Entonces... Creo que es una animosidad política uh -huh. y que claramente tiene que ver con, no sé, habrá algún otro tipo de intencionalidad que tendrá que ver con algún conflicto que supo tener este gobierno con este, como, comunidades aborígenes, con este, este, lo, lo podrá ser cierta resistencia en el sur, este, tendrá que ver con los recursos naturales, que también hubo varios dirigentes del sur que lo plantearon, este, de muchos amigos del presidente que tienen este, la total discrecionalidad para hacerse de las tierras en el sur de nuestro país. Bueno, capaz que tengan que ver con eso. Ahora, yo lo planteaba en términos políticos. Este gobierno nacional pareciera que quiere tratar con la misma, este, con la misma discrecionalidad que trata para con todo el país a nuestra región y equipara situaciones geográficas, económicas, pretendiendo que las asignaciones familiares en, en Tierra del Fuego Este, sean iguales a las de Capital Federal, desconociendo absolutamente las regiones y las complicaciones económicas, climáticas, geográficas que tiene nuestro país. Eh, después de, del encuentro, eh, ¿qué sensación te quedó? ¿Que la Patagonia Unida puede presentar batalla a todo este, este tipo de, de medidas que intenta implementar Macri? Mira, yo, Sebastián, lo que planteo es lo siguiente. La batalla la podemos dar esporádicamente y en distintos eh, ámbitos. En la Cámara de Diputados de la Nación, los concejales con ordenanzas este, limitando estas iniciativas nacionales, la podemos hacer con, con los gobernadores plantándose, como lo está haciendo nuestro gobernador, este, plantándose a la profundización del ajuste con un presupuesto 2019 que, que claramente nos, nos quita financiamiento de programas nacionales, o no firmando el pacto fiscal como la Pampa y San Luis vienen haciéndolo. Ahora, eh, plantarse, plantarse es construyendo mayorías y ganando la elección el año que viene, porque si no son modificaciones parciales y este gobierno hace dos semanas habló del de nuevo rol de las Fuerzas Armadas una semana después habló de asignaciones familiares, después nos avanzó con un decreto para que nosotros nos reconozcan el déficit previsional a condición de firmar el pacto fiscal, digo no nos da respiro, es una semana atrás de la otra la única que nos queda como, como región y como país Es construir mayoría. ¿Y cómo se construye mayoría? Poniéndonos de acuerdo en cuatro o cinco puntos para ganar la elección el año que viene y siendo abiertos y abarcativos al resto de los sectores que conformen una centroizquierda, un campo nacional y popular, participen dentro de una paso amplia y que de ahí surja un ganador y el que pierda acompañe. La única es esa. Es que, si nosotros no entendemos que hay contradicciones secundarias, que pueden llegar a ser las diferencias que nosotros tenemos con la izquierda o con el internovador. Eh, ¿hay, ¿Hay unidad de criterio, digo, en este, en este bloque la opositor? La, con Macri. Mm. Claro, la contradicción principal la tenemos con Macri, digamos. Perfecto. Eh, no, te preguntaba si, si es posible, ¿no? si se puede lograr esta especie de, de unidad opositora. Yo lo planteo así, yo planteo que, que el peronismo tiene que ser abierto, conformar un frente electoral donde converjan todas las, las fuerzas que primero nos pongamos de acuerdo, porque no es lo mismo unir por unir, uh -huh. tenemos que estar de acuerdo en, en cinco o seis puntos que sea un programa de gobierno sólido este, creíble, sustentable este, y luego por supuesto fijar reglas básicas para una competencia interna que incorpore a todos los, los, los sectores, si la izquierda quiere tener su candidato, pues que compita dentro de una paso ampliada con con el resto de las fuerzas del campo nacional y popular, digo, y, y si hay sectores de, del radicalismo o del socialismo descontentos con este gobierno nacional, como, como uno escucha, uno escucha a Ricardo Alfonsín, que cada vez manifiesta con mayor este, énfasis sus diferencias con este gobierno nacional, ve al socialismo en Santa Fe cada vez más distante de, de Cambiemos, eh, ve un progresismo que, que, que podría incorporarse, bueno conformar una paz con todos esos sectores. Muy bien. ¿Quedaron en volver a juntarse, en volver a, a realizar una cumbre de este tipo como la del fin de semana? Sí, el, el, el próximo encuentro será fin de mes en Comodoro Rivadavia seguramente. Bueno, luego veremos si podemos hacer alguno en La Pampa por octubre, noviembre. Por supuesto, lo vamos a conversar con, con nuestro gobernador, con nuestro presidente del partido, porque... Claramente tiene que ser un encuentro que, que, bueno, que ayude a nuestro gobierno, a nuestro partido, a, a, a, bueno, a seguir este, conformando un espacio abarcativo de, de oposición y concretamente también sobre iniciativas para poner un... Porque tampoco sirve esto de, de juntarse para hacer catarsis, sí. digo, ¿no? O sea, acá hay que, hay, hay que fijar un compromiso y un, una línea de acción concreta para, para llevar adelante iniciativas que tengan que tengan efectos concretos, ¿no? Uh -huh. si no este, solamente hacemos resoluciones y creo que hay que buscarle el sentido eh, de ese encuentro que bueno veremos con las con las próximas semanas cuando, cuando lo hacemos. Eh, Espartaco, no puedo dejar de preguntarte por la indagatoria esta mañana de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Qué, ¿qué opinión tenés al respecto? No, creo que es todo muy muy raro, ¿no? pareciera que cuando la causa por tantos truchos estaba llegando, estaba escalando en notoriedad cada vez más, bueno, aparecen otro tipo de causas que la justicia estará para saber si son causas que tienen, yo no, este, no, no minimizo esta causa, ni mucho, ni mucho menos, ni, ni, ni tampoco minimizo la anterior, digo, ¿no? Pero bueno, pues pareciera que nos tiramos con, con, con causas permanentes. Nada, la la expresidenta tendrá que declarar como cualquier persona, lo hará, y bueno, lo único que esperamos es que no exista un partido judicial que mida con distinta vara en razón de, nada, de, la, de la presión del oficialismo político. Digamos, ¿no? esto, esto es ahora y esto es antes y esto va a ser mañana. Si tenemos un partido judicial independiente, bueno, garantizamos imparcialidad en la justicia, que creo que es la la razón de ser de un, poder, de un Poder Judicial, digamos. Espartaco, muchas gracias. No, no, de nada, un saludo a vos y al equipo y a la audiencia. Que tengas buen día, hasta luego. Espartaco Marín, eh, diputado provincial por el PJ, comentando un poco ¿no? lo que sucedió durante el fin de semana en este encuentro eh, donde la Patagonia se une, de alguna manera, para darle pelea a las medidas que eh, está tirando permanentemente ¿no? el presidente Mauricio Macri contra esta región del de país. 42 minutos pasaron de las 10 de la mañana, así continuamos en Radio, gracias por Radio Kermés en el 106.1. Kermés Comunitaria Habla. Respira.